Elías fue un gran profeta cuya misión era transmitir a la gente lo que Dios decía. Cuando el rey de Israel, un hombre llamado Acab, se casó con una mujer muy mala conocida como Jezabel, empezaron a hacer horrores contra el pueblo de Dios. Dios envió entonces a Elías para avisarles que dejaran esas maldades, porque si no, él les cortaría la lluvia. El rey y la reina se enfurecieron tanto cuando Elías les anunció lo que Dios había dicho que Elías tuvo que huir a un sitio lejano. Tal como se lo había avisado Dios, al poco tiempo no se podían ya cultivar alimentos por falta de lluvia. Un día, Elías preguntó a una pobre viuda y a su hijo si eran tan amables de darle algo de comer. Pero a ellos no les quedaba sino un bocadito para cada uno. Si estuvieras con hambre... ¿tú le darías a un extraño tu último bocado? Resulta que la pobre viuda sí lo hizo. Y con gran sorpresa suya, Dios obró un milagro y proveyó abundante comida para que ella y su hijo pudieran mantenerse. Da cada día con alegría, hazlo con generosidad. Da cada día con alegría, Dios todo lo ve y te bendecirá. Tiempo de hambre, una viuda vivió con su hijo y le dijo: Mi amor, la comida está medida y ya después no nos queda más. Buscando leña, hacia el campo salió y en el camino con Elías encontró: Si alimentas a este profeta, verás que Dios te bendecirá.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 De que el profeta le había enseñado una gran verdad Cuando el...